El joven periodista deportivo de la Franja de Gaza, Abubayker Aved, habló de la vida en medio del genocidio. Pido disculpas por la demora, pero nuestras circunstancias son realmente una cuestión de vida o muerte, declaró a través del teléfono este joven periodista deportivo y comentarista palestino de Deir al-Balá. Como probablemente pueden oír, dijo, los aviones están sobrevolando muy cerca de nosotros en estos momentos. Estamos aterrorizados y horrorizados por todo lo que está sucediendo aquí, expresaba en el informe en el cual salía de manera directa. Desde el pasado 7 de octubre, más de 40.600 palestinos han muerto en la guerra genocida que lleva adelante Israel contra los palestinos en Gaza. Entre las víctimas se encuentran muchos familiares, vecinos y amigos de este joven periodista Abed. Este periodista apasionado del fútbol, ha informado sin miedo sobre los crímenes de guerra de Israel en el territorio palestino asediado, incluido cómo la guerra ha devastado la comunidad deportiva local. El número de atletas palestinos muertos en el genocidio en curso supera los 350, incluidos 254 futbolistas, indicó el joven adolescente periodista al sitio web Press TV. Muchos de ellos eran deportistas de renombre que habían representado a Palestina en competiciones internacionales. Uno de los deportistas asesinados por el ejército de Israel en estos últimos meses es Mohamed Barakat, un futbolista legendario de Gaza que marcó, por ejemplo, 114 goles. Barakat fue asesinado el primer día del mes sagrado del Ramadán mientras se preparaba para la comida del amanecer. Un ataque aéreo tuvo como blanco la casa de su familia en la ciudad de Shansunis, en el sur de la Franja de Gaza, Durante su carrera profesional, que duró más de nueve años, Barakat marcó 114 goles, como decíamos, muchos de ellos para la propia Selección Nacional de Fútbol de Palestina y muchos para los equipos de fútbol que representó, por ejemplo, el Ali Ghazá, el equipo jordano Al-Wuidad y el equipo saudí Al-Shuala. Era un jugador increíble, querido y de buen corazón, afirmó el joven periodista Abed recordando a Bracat, quien inspiró a la generación más joven de entusiastas del fútbol en el territorio costero. Otro futbolista destacado, asesinado por el régimen israelí, es Mahmoud Osama Al-Shazar, arquero del club del fútbol Hamadá Rafa, campeón de la Premier League de Gaza la temporada pasada. Era un arquero excepcional que no recibía goles muy seguido, conocido por sus atajadas impresionantes, recordaba Abed Abed a Yazar que murió en un ataque aéreo de Israel en Rafah en el pasado mes de mayo. Los estadios y otras instalaciones deportivas también han quedado reducidos a escombros en la Franja de Gaza en medio de la guerra. El único estadio que sigue en pie es el de Durá de Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza, que se ha convertido en un santuario para miles de palestinos desplazados en los últimos meses. Es desgarrador ver nuestros estadios, que antes estaban llenos de pasión, rivalidad y alegría, «Darlos ahora reducidos a escombros. Es desgarrador», remarcaba el joven Abed. «Es inimaginable y desgarrador que la FIFA y la comunidad internacional y otras organizaciones no hayan hablado sobre lo que está sucediendo en Gaza», dijo Abed. Al respecto, añadió que el club de fútbol Almosadar, un club de fútbol de tercera división de Gaza, compitió durante muchos años y fomentó el talento local. «¿Qué? Es una gran pérdida que el club dijo que también servía como parque para niños haya resultado dañado. La situación que enfrentan otros clubes e instalaciones deportivas es catastrófica ya que casi todos han sido destruidos, denunció el joven periodista. Recientemente tuiteó una foto del club, ahora bajo el control israelí, instando a todas las organizaciones deportivas, al organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, y a los periodistas de fútbol a intervenir para proteger al club. La FIFA ha sido criticada por retrasar repetidamente una decisión sobre la solicitud palestina de suspender a Israel del fútbol internacional por los crímenes de guerra en Gaza. A través de un comunicado que publicó semanas atrás, la FIFA afirmó que había recibido la evaluación jurídica independiente de las propuestas de la Asociación Palestina de Fútbol contra la Asociación de Fútbol de Israel. Esta evaluación, dijo, será enviada al Consejo de la FIFA para su revisión, para que el tema pueda ser discutido en su próxima reunión, que tendrá lugar en octubre, subrayó el comunicado retrasando una vez más la decisión de la FIFA sobre el tema Israel. El joven periodista Abed lo calificó como la postura más vergonzosa e hipócrita que ha visto en la vida. En otras palabras, la FIFA está diciendo que Queremos agradecer a Israel por matar a 40.000 personas, mutilar a otras 90.000 y destruir el deporte en Gaza, decía el joven periodista palestino. Abed era un ferviente hincha y seguidor del club Chelsea de Inglaterra, pero eso cambió el 13 de octubre cuando el propio club de la Premier League con sede en Fulham expresó abiertamente su apoyo al régimen israelí. «Chelsea lo era todo para mí», dijo. «Mi habitación era azul, con los colores del club, mi cama tenía el logo del Chelsea y mis paredes estaban cubiertas de póster del Chelsea. Dediqué mi vida al Chelsea», expresó. Aved, que habla inglés con fluidez, aprendió el idioma viendo los partidos del Chelsea y siguiendo a los jugadores del club como Lampard, John Terry, así como a los entrenadores Mourinho y Roberto Di Matteo. Vi todas las entrevistas posteriores a los partidos, dijo. Todas las conferencias previas a los mismos. Para mí era fundamental entender lo que decían estos jugadores y entrenadores y por eso decidí aprender inglés, dijo el joven periodista de Palestina. Este amor por el club es lo que hizo del inglés mi segunda lengua, indicó. Aved comentó que era consciente de que Román Abramovich, el ex propietario que vendió el club en mayo de 2022, siempre había apoyado al régimen israelí, pero se abstuvo de declararlo abiertamente durante su tiempo en el Chelsea. Sin embargo, denunció que el 13 de octubre Chelsea, este club inglés, publicó una declaración muy angustiosa y vergonzosa, mostrando su pleno apoyo a Israel sin siquiera mencionar la causa palestina. Indicó Abed añadiendo que en ese momento, dijo, al menos 500 personas habían muerto y cientos más habían resultado heridas. Me dolió profundamente que el club al que había dedicado todo lo que tenía hiciera semejante declaración, respondió. Debido a la situación, Aved dijo que nos privan de muchas cosas, incluidas la educación y las oportunidades laborales, pero a pesar de estas circunstancias, mi pasión por el fútbol me impulsa a seguir una carrera como comentarista y periodista de fútbol, remarcó. Aved indicó que ha tenido numerosas oportunidades de salir de Gaza, pero que no puede dejar atrás a su familia. Significa en el mundo para mí, ni soy nada sin ellos. No fui lo suficientemente valiente para dar ese paso porque dijo, no puedo dejar a mi familia. Como soy de Dera el Balá, insistí en cubrir las noticias desde aquí porque la mayoría de los periodistas que están sobre el terreno no conocen la zona tan bien como yo. Pero lo que es más importante, no puedo abandonar mi tierra natal, tengo que defenderla con mis palabras, es lo mínimo que puedo hacer, declaró el joven periodista Aboukaker Abed, este joven periodista deportivo y comentarista palestino de Deira El Balá en las últimas horas. En país, la información más importante en torno al deporte que se registra es la situación financiera de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En los últimos días, las autoridades del Banco República resolvieron congelar una línea de crédito que se le había otorgado a la AUF por 9 millones de dólares. El directorio del banco instruyó a los servicios auditores de la institución a solicitar información a la AUF sobre su balance para validar la autenticidad de los estados contables el organismo presentó con el objetivo de acceder a la línea de crédito del BRU. La decisión tomada por el directorio del Banco República se confirma luego de que varias instituciones pertenecientes a la AUF presentaran en fiscalía una denuncia penal por supuesta falta de transparencia y ocultamiento de información en el destino de fondos. En la acusación presentada los clubes se llevaron adelante la denuncia, entienden que hubo desvío de fondos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y que los balances de la AUF son falsos durante la gestión de las autoridades anteriores. Esta acción judicial fue llevada adelante por 13 clubes de las divisionales A y B, además de otras sociedades anónimas deportivas, las SAD, que manejan varias instituciones dentro del fútbol uruguayo. El caso es investigado por el fiscal de delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, la demanda incluye acusaciones a Ignacio Alonso, actual presidente del AUF, Victoria Díaz, Andrea Alain Matías Pérez, Eduardo H., Gastón Tealdi y Jorge Casales, distintas autoridades dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una auditoría dejó en evidencia la existencia de diferencias entre los balances presentados por la AUF y las memorias anuales financieras de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOLA, acerca de ingresos y anticipos millonarios pedidos por Uruguay. El documento de 50 páginas, y que fue anexado a la denuncia penal presentada por los abogados Marcelo Domínguez y Dayana Brasinskas, advierte que los balances del AUF no se reflejan las partidas recibidas como adelantos de la Conmebol en los últimos años. Según fuentes del caso consultadas, por ejemplo, por el diario El País, un ejemplo de ello es el balance del año 2022 de la Conmebol, que señala que la entidad sudamericana tiene un saldo acreedor contra la AUF de 5 millones de dólares, mientras que la asociación informó que debía a esta institución una cifra de 1.400.000 dólares. El estado contable de la Conmebol de 2022, que fue refrendado por la consultora PricewaterhouseCoopers, señala que 2021 fue el año en que la AUF pidió el mayor anticipo, unos 3.337.500 dólares. En 2022 superó esa cifra pidiendo 5.914.000 dólares. Ante las diferencias entre lo informado por la Conmebol y la AUF, 13 clubes de las divisionales A y B, como decíamos, y sociedades anónimas deportivas presentaron esta denuncia penal para que la Fiscalía investigue a los directivos de la asociación por la presentación de estos supuestos balances falsos y desvío de fondos durante los últimos cinco años. Según la los denunciantes, la falta de transparencia... Y el ocultamiento de la información por parte del Comité Ejecutivo es lo que llevó a los clubes a denunciar el asunto a la Fiscalía para que se vaya a fondo en la investigación del uso del dinero del fútbol y se realice una auditoría forense para revisar cada uno de los movimientos de dinero y contratos que se hayan realizado por la AUF. Los clubes denunciantes son Artigas, Bellavista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Mar de Fondo, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo. Danubio y Peñarol analizan tanto la denuncia como documentos proporcionados por la AUF antes de tomar una posición. Nacional descartó en principio sumarse a la demanda. La auditoría revela además que existieron anticipos de Colmebol en 2023 a Uruguay a cuenta de la Copa América 2024 que fueron superiores a los pedidos por otras selecciones. Según las fuentes, el informe señala que Uruguay percibió por dicho concepto 15.925.000 dólares, mientras que otros países recibieron, como Paraguay 5.292.500 dólares y Argentina 3 millones de dólares, mientras que Brasil no pidió adelanto. Agregaron que al cierre de la Copa América a Uruguay le correspondieron 5 millones de dólares por el tercer puesto, ...y 2 millones por participar en el evento. A esas sumas se les debe descontar premios de jugadores y gastos... ...es decir, en ningún caso, ni siendo campeón... ...Uruguay iba a recibir los 15 millones 925 mil dólares. En el escrito que terminó en la bandeja del fiscal... ...de delitos económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez... ...los clubes engalaron que los gastos del AUF... ...se han incrementado enormemente... ...y han disminuido los ingresos... ...generándose una situación económica muy comprometida que habría sido cubierta con préstamos del Banco República cada vez mayores y anticipos de la Conmebol por montos millonarios que no aparecen en los balances. El balance de 2023 de la Conmebol señala que la AUF tiene una deuda de 14 millones de dólares. Este monto no pudo cotejarse con el balance del año pasado de la AUF debido a que el mismo todavía no está disponible. Este enfrentamiento judicial dentro del fútbol uruguayo tiene como trasfondo un previo enfrentamiento político y económico por el nuevo contrato televisivo para la transmisión de los torneos locales de fútbol. Por primera vez en casi 30 años, la AUF considera aceptar ofertas ajenas a Tenfield, que es la empresa propietaria de los derechos de televisación del fútbol uruguayo desde el año 1998, y vence su vinculación con la AUF el 31 de diciembre del próximo año 2025. Hace algunos años la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield chocaban, en este caso, por los derechos del fútbol del interior. Y para, de alguna manera, ilustrar lo sucedido en ese momento, apelamos a un audio del de periodista Mario Bardanca, emitido en TV Ciudad, en el que explicaba en ese momento uno de los tantos conflictos existentes en torno a la pelota y a los billetes registrados en nuestro país AUF TV estaba operativa, pero con una participación menor. Sin embargo, se anunció como un potencial integrante del mercado de la venta de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Y esto era, por lo menos, un anuncio amenazante para la empresa que detenta el poder en forma monopólica en este fútbol desde hace dos décadas. Pues bien, Tenfield y Ofi generaron un acuerdo para la difusión del campeonato de clubes categoría A que acaba de comenzar. Sin embargo, el acuerdo se cayó. ¿Por qué se cayó el acuerdo? Porque, además de lo convenido económicamente, se incluía en el contrato una cláusula de preferencia. Y de acuerdo al nuevo estatuto de AUF, este tipo de condicionamientos con postura dominante en el mercado que está impedido para evitar lazos eternos en el tiempo tal cual ha ocurrido desde hace años en este fútbol. Pues bien, quedó sin efecto el acuerdo que hizo Tenfield. Bueno, la postura habitual. Estás conmigo o estás contra mí. Me enojo, me llevo la pelota, no se juega más. No tomaron en cuenta que hay un nuevo jugador. Y así pues, AUF TV salió a escena y se generó un nuevo acuerdo entre OFI y AUF, con las mismas condiciones económicas. 105.000 dólares para los clubes, 30.000 dólares para la OFI. Pero además, sin cláusulas de preferencia, liberando la estática, hecho que no ocurría en el acuerdo anterior, un contrato de duración por un solo año. ¿Qué hicieron los clubes pro tenfil Pusieron el grito en el cielo, diciendo que no estaba bien que la AUF malgastara dinero en lugar de asistirlos. Lo que no entienden es que la AUF no tiene que subvencionarlos. Lo que deberían hacer es reclamar el dinero que ellos generan, el dinero que no le llega. Pues bien, tomemos la referencia de un estudio de diagnóstico que realizó una consultora internacional llamada para descifrar la potencialidad del mercado futbolístico uruguayo hace dos años. Este informe de hace dos años indica que en Uruguay hay 271.000 abonados al cable. De ellos, 145.000 pagan por el fútbol y aparte lo contratan 248.000 en el interior, más menos 400.000. Ahí estaría el ingreso mayor agregando la publicidad los uruguayos que pagan por ver el fútbol en el exterior y la vía digital. Esto produciría potencialmente un ingreso de unos 47 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto llega el fútbol? Hoy en día no llega a 15 millones. Esta semana la Premier publicó las cifras de lo que ha generado esta temporada por derechos de televisión. ...son cifras de escándalo... ...¿por qué tomamos esta referencia? ...solamente para ver el criterio de distribución... ...un criterio muy ingenioso... ...la imagen del fútbol inglés... ...se difunde al mundo... ...lo que se genera... ...por derechos a nivel internacional... ...se reparte equitativamente... ...entre los 20 clubes... ...de primera... ...¿dónde viene la diferencia? ...en el reparto del dinero del fútbol doméstico... ...ahí se hace por mérito... La mitad en partes iguales, entre los 20 equipos, un 25% de acuerdo a la posición en la tabla, el otro 25% de acuerdo a los partidos que le sean televisados. Es más, en algún país, Liga Top de Europa como Alemania, por ejemplo, también en los rubros de distribución se toma en cuenta la cantidad de jugadores que los equipos generan y aportan a las diferentes elecciones nacionales. Y lo otro, muy interesante, si analizamos lo que cobró el que más ingresó en Inglaterra y el último, la diferencia no es tan grande. El Liverpool, el más recaudador, 152 millones de liras, que es más que el euro. El Haderfield, que fue el último, 96 millones. Vale simplemente como referencia. ¿Para qué? Para ver, para entender que en el fútbol uruguayo si el dinero que genera el fútbol se distribuyera adecuadamente, tendríamos una competencia interna mucho más intensa, un campeonato más competitivo y mejores posibilidades de jugar, de desafiar, de competir a nivel internacional. Se subiría la vara. Pero claro, para que esto sea posible, hay que moverse. Ya lo dijo Rosa Luxemburgo, una polaca argentina, Activista, periodista, hace muchos años. Quien no se mueve, no siente las cadenas. Hay que moverse.